Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. experiencia que es renovada cada día y nunca te puedes aburrir del Señor. Te puedes aburrir de la religión, te puedes aburrir de, pues, de tantas cosas que... Que pueden pasar de, de manera continua de la monotonía Pero si realmente estamos en el Señor Es una experiencia avivadora todos los días Todos los días Yo le voy a pedir un favor A mí me da mucho miedo cuando me ven feo ¿No no podrían sonreír por favor? Yo, ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor haga Todavía algo más en su vida Dios tiene un regalo para ti hoy ¿Cuántos lo van a recibir? ¿Lo vas a recibir? Es un regalo Dios tiene un regalo para ti ¿Cuántos lo van a recibir? ¿Cuántos lo van a abrir? Porque una cosa es que recibamos un regalo Pero que lo abras ¿Cuántos van a abrir ese regalo? ¿De verdad? ¿Sí? Aunque vayan contra de todos los principios Y todas las ideas raras que a veces tenemos Si viene de Dios, lo vamos a recibir, sí. Si viene del Señor, lo vamos a tomar, porque es lo que yo quiero, lo que él quiere. Fíjate, yo rápidamente te voy a, te voy a resumir algo que pasó hace aproximadamente un año y medio. Vinimos aquí de regreso a esta ciudad preciosa de Guadalajara. el Señor nos trajo aquí y cuando llegamos aquí Eh, platicando con César eh, Pues me dijo ¿Qué vas a hacer? Las cosas están difíciles Y yo dije no pues Hay que trabajar Y César me dijo oye pues Búscale Y pues le empecé a buscar Y, y, y César me dijo oye pues Hay un circo ahí afuera de la ciudad Dice ¿Por qué no vas? Porque ¿Qué? El obrero es digno de su salario, ¿no? ¿O qué? El, el trabajo de un circo no es decente, ¿ok? Es, es un trabajo, sí. Y, y había que trabajar. Y bueno, ahí voy y me dijeron que que si le entraba y tenía que hacer el papel de un oso, sí, tenía que venir y, y el, el domador iba a salir y me iba Y me iban a dar 15 mil pesos. 15 mil pesos por tres funciones. Por oso. Le dije, pues vale la pena. Sí. Y ya le dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? No, pues sabes qué te vas a poner el disfraz, vas a, a este a, a rugir. <risa> Sí, y vas a ser como oso. Y, y le dije, bueno, pero ¿qué? ¿Cómo es el disfraz? Y ya me enseñaron el disfraz, y un disfraz. Haz de cuenta, un oso. Idéntico a un oso. Sí. Y yo dije, bueno, pues, por la familia, ¿no? Y entonces ya empieza la función, me pongo el disfraz, y, y yo ahí, todo, ¿qué humano? ¿De qué se trata esto? Y, y sale, y, y este y ahora los payasos y, ah, ¿tonto y ahora nuestro oso feroz y me sacan en una jaula y sale el domador y, y yo y, y estando ahí en esa jaula y de repente ahora el león y yo el león y dejan entrar a la jaula un león Ruah! y yo ni no inventes eso no me lo sabía Y, y, y, y el oso Y, yo, y el león y, yo, y de repente se me empieza a acercar el león Y viene el león Y viene yo ay, Señor en el nombre de Jesús Señor Y ay, cuando iba a estar sobre mí Dice Guillermo Guillermo ¿Qué pasó? Dice soy yo César Dice, es que la gente no diezmaba, no ofrendaba Así, así quiero el Señor que reciba su palabra Con gozo, con gozo, con apertura de corazón Así, así Yo voy a mencionar muchos versículos de la Biblia eh, Si quieres apuntarlos O después Ahí En el CD lo puedes tomar Pero eh, Romanos 8, 19 Si traes tu Biblia, acompáñame Dice la palabra Porque el anhelo ardiente De la creación Es el aguardar La manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está guardando algo. ¿Qué está guardando? La manifestación de los hijos de Dios. Y, y no se refiere a salir con par cartas y hacer marcha. No, no, no, no, no. La manifestación de los hijos del Señor. ¿Sabes qué es algo poderoso? Es algo tremendo. Lee todo Romanos 8. Romanos 8, wow si dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo todas las cosas ayudan para bien para los que aman al Señor ¿Sí? si el mismo Espíritu que levantó a los muertos a Jesús, mora en nosotros vivificará vuestros cuerpos mortales vosotros sois más que vencedores wow si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros lee Romanos 8 pero en todo esto hay algo central, importante Dios está esperando Que tú y yo Escuchemos Que la creación entera Está guardando Algo de nosotros El Señor Nos ha dado ¿Cuántos han recibido del Señor? Y nos va a seguir dando ¿Sabes que El Señor no nos ha dado para retener el Señor no solo nos ha dado para sentir bonito y para arreglar nuestra vida, el Señor ve mucho más allá, Él quiere que tú y yo ayudemos a otros vayamos allá a este mundo violento y les enseñemos que hay una vida gloriosa que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda eso Es la manifestación de los hijos de Dios Pero fíjate muy bien ¿Verdad que están muy padre Estas palabras? ¿Sí? ¿Pero qué pasa cuando nos salimos de aquí? Nos envuelven las circunstancias El trabajo, tantas actividades Y, y, y, y, y nos empezamos a disminuir Y a disminuir Y a disminuir, salimos de aquí así ¿no? Y, y, y llegamos el domingo Como chiquito Sí, las circunstancias y tantas cosas Nos echan para abajo Dios Está aquí Y Él quiere darnos Algo muy especial Después de la muerte Y resurrección de Jesucristo Hubo una manifestación Poderosa De los hijos de Dios ¿se acuerdan? ¿cuántos estuvieron ahí? ¿Nada? había una promesa Joel 2 la promesa de la venida del Espíritu de Dios sobre toda carne Joel 2 18 28 perdón dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y los y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días después de esas cosas Joel habla aquí en el, en el capítulo 12 en el verso 12 dice Por eso pues, ahora dice el Señor, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo, ese es nuestro Dios, un corazón Que le busca de verdad un corazón que le anhela. ¿sí? En el verso 18 dice: El Señor está solícito para perdonar a su pueblo, está solícito en la tierra, está listo, está presto para perdonar. En el verso 21 dice: Tierra, no temas, alégrate y gozate, porque el Señor hará grandes cosas. No temas. El Señor va a hacer Grandes cosas Verso 23 dice Vosotros también hijos de Sion Alegraos y gozaos en el Señor Vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia A su tiempo Y hará descender sobre vosotros Lluvia temprana y tardía Como en el principio Las ceras se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán de vino Y aceite fíjate muy bien dios él es increíblemente grande poderoso precioso y él está en control de todas las cosas ¿Mm? dios no está asustado sentado en su trono y dice, ¡Ay, Qué onda Se me fueron Las cosas de control Ahí en México tanta violencia Hay tantas cosas que Dios no está Preocupado Dios está en control De todas las cosas Pero la maldad de los hombres En los últimos días Se iba a multiplicar Pero la gracia de Dios Sobreabundaría ¿Qué es lo que está faltando hoy en día? ¿La gracia de Dios sobreabundada? No Dios ahí la tiene Falta que tú y yo Queramos manifestar Porque la creación entera Está pendiente De los hijos de Dios De que tú y yo Vayamos a otro nivel A otro nivel Fíjate El diablo se sabe la Biblia de memoria. El diablo es el primero en llegar a las reuniones cristianas. ¿Sí sabías? Sí. Ah, ah, él viene, sí. Él, él, él está tra tratando de distraerte. Está tratando de decirte, ¿sabes qué? No, no, no, no, no, no. Tú ya sabes. No, no, no, no, no, no, no, no. ¿sabes que eso no es para ti, eso no es para hoy en día y Dios está tratando de decirte yo te amo, yo te amo dice la palabra del Señor que Jesucristo, Jesucristo no pudo hacer ni un solo milagro en su tierra Jesucristo no pudo hacer Nada en su tierra, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Dice, ay ese es Jesús Hombre dice, Ay es el hijo del carpintero De José Y María, y dice, ay Jesús mismo No pudo Hacer milagros En su tierra ¿Sabes por qué? Porque no depende de Dios Dios ya hizo, Dios quiere Dios de verdad Está buscando Que tú y yo lleva, vayamos a otro nivel Depende de nosotros ¿Cómo estuvo la alabanza y la adoración? ¿De quién dependió eso? No depende de los músicos Depende de ti ¿Qué tanto te metes? Depende de ti de la apertura de tu corazón. Ahora que fuimos a México, Fernando decía flojitos, sí, y no les estaba diciendo a la gente flojitos, o sea, pónganse a hacer algo. No, no, no. Les decía, saben qué es es importante que tú y yo tengamos apertura de corazón total. Sabes si tú vienes Aquí con expectación de que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Si tú vienes aquí diciendo, no, ah, yo ya lo sé todo. Dios, qué puede hacer conmigo. Yo me sé la Biblia al revés y al derecho y el diablo también. Yo creo en los demonios también y tiemblan de temor de miedo. Apertura del corazón. A lo que Dios tiene para con nosotros Yo quiero todo lo de Dios Todo lo de Dios ¿sí? Todo lo de Dios ¿Cuántos quieren todo lo de Dios? Dile Señor yo quiero Todo lo que tú tienes Todo lo que tú tienes Señor No quiero Señor de acuerdo a mi Inteligencia De acuerdo a mi capacidad mental No, no, no no, Señor yo someto Eso a ti, a tu palabra Yo quiero Señor lo que tú tienes después de que Jesús murió, resucitó le dijo a sus discípulos no se vayan no se vayan de esta ciudad no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa de mi Padre ¡Qué tremendo que hoy en durante el tiempo de adoración hubo palabras acerca del Espíritu Santo de no temer Qué tremendo que, que el Señor está armando todo para que tú y yo en ese día podamos ir a otro nivel a otro nivel acompáñame a Hechos por favor hechos 1 en el verso 4 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual dijo oíste de mí porque Juan ciertamente os bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? ¿Con qué? Dice dentro de no muchos días. Wow. ¿Sí? Wow. Lucas 2449 Se me trabó mi mi lap. Se me trabó mi iPad. Dice Lucas 2449. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? ¿Hasta que seáis, qué? Investidos de poder desde lo alto. ¡Wow! Investidos de poder de lo alto. Investidos quiere decir cubiertos. Cubierto por dentro Cubierto por fuera Totalmente saturado De poder Cubierto de una fuerza milagrosa Eso es lo que Dios ha estado haciendo Con nosotros en estos días Saturándonos Y vistiéndonos de poder ¡Wow! Él es precioso Él es hermoso Y todos ahí Los discípulos Que habían aceptado a Jesús Que creían en el Señor Estaban esperando la promesa del Padre Estaban esperando a ser investidos Imagínate Toda la vida Desde que conocieron a Jesús De esos discípulos había sido transformada Habían visto milagros, prodigios Cosas increíbles Y el Señor les dice viene algo mejor ¿eh? esperen esperen la promesa del Padre van a ser investidos de poder cuando tú y yo aceptamos a Jesús el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y es lo que se llama las arras del Espíritu o es un sello de pertenencia viene el Espíritu Santo y ¡poh! dice, me perteneces. Y tú y yo le pertenecemos a Cristo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Igual que los discípulos tenían el Espíritu Santo, pero el Señor les dijo, ángel, vas a ser investido de poder. Investido de poder. El poder de lo alto va a venir en ese día y va a tocar tu vida de una manera diferente ¿sí? y va a haber algo muy especial y diferente en tu vida que es importante que es necesario porque los tiempos corren porque la violencia va a mil por hora y el Señor quiere ir a un millón por hora y el Espíritu Santo de Dios Nos quiere armar completamente Saturar completamente Y hay Muchos de nosotros Que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo Pero que no hemos abierto un regalo Que viene con él. Y hoy Lo vamos a abrir Hoy lo vamos a abrir Hoy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 La manifestación de los hijos de Dios La creación entera Esperando por algo precioso Tú y yo somos los hijos del Señor Es tiempo Es tiempo Si tú te pones a leer los hechos wow, ¿sí? Dice que la gente Iba correteando a Pedro A ver si su sombra les podía tocar Para ser sanados La sombra de Pedro sanaba Dice no, no, no Eso, eso científicamente no es posible. ¿Y qué? A, a mí me dijeron, las lenguas no son para hoy en día. Yo le digo, Ay, ¿y qué hago con esto? ¿Y eh? qué hago con esto? Pe perdón, yo no podía. Un día yo fui a una reunión, hace como mil años. ¿Sí? <risa> no, no tanto. <risa> Porque, pero el Señor me ha rejuvenecido como las águilas. Y, y, y yo fui a una reunión y, y yo ni sabía nada. Yo no entendía nada. Y, y, y llego y, y, en, y pura gente rara ahí, levantando sus manos, gritando, danzando, llorando. Y dice, ¿qué, ¿qué les pasa? Están en el hoyo aquí. ¿Sí? Y, y, y, y, y me senté y empecé a... a a oír y que me decían y, todo. y de repente veo que unos empiezan a desfilar y yo le pregunto a un primo que me invitó Fernando ¿a dónde van? me dice ve con ellos y Dije, ah, pues voy con ellos <risa> y, y yo subí a un piso y ahí había un, un cuarto con cristales y yo los veía todos ahí y, y, y luego una persona poniéndole manos así a la gente Y yo pásale. Y yo le pasé. Y de repente un cuate como de 2 metros 10. ¿sí? Me dice, levanta tus manos. Dice, empieza a decirle al Señor que le amas. Y yo, te amo, Señor. dice Dile que le adoras. Y yo te adoro. Y dile que esto y dile que lo otro. Y dice, ahora recibe el Espíritu Santo y empieza a hablar en una nueva lengua. Y yo, ¿Qué es esto? Yo no entendía, no entendía nada Y el Señor me bautizó con su Espíritu Santo Después yo me acuerdo que saliendo de esa reunión Yo fui corriendo hasta el carro de, la, de mi primo Y le dije, oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿qué es eso? Me dijo, tú sigue orando, después te explico eso fue... Todos los discípulos estaban esperando esa impartición, esa, esa, ese ser saturados, ese ser llenos del poder. Y estaban ahí, todos unánimes juntos. Dice en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo.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 Vino la manifestación del poder sobre ellos Se les aparecieron lenguas de fuego Ellos fueron tocados todos Y empezaron ellos a hablar ¿Qué? Una nueva lengua Nuevas lenguas Y la gente Que los veía Armaron un gran alboroto Eran 120 Aquí somos 120 entre dos Creo Sí, pero armamos, digo, armaron. Bueno, vamos a armar. <risa> armaron un alboroto tal que todos salieron y qué, qué onda, qué pasa con estos? Y dice la palabra que les oían hablar las lenguas de sus padres, las lenguas de sus ancestros. Y sabes qué les oían decir? Hablaban las maravillas de Dios. Cuando yo hablo en lenguas, ¿sabes qué estoy hablando? ¿Ah? Las maravillas. De... Mira, yo he oído cada cosa. Me dice, eh, tú dices puras borucas. Dije, Ay, pero qué ricas borucas. Qué delicioso. Porque cuando tú hablas en lenguas, es refrigerio a todo tu ser. Es algo tan precioso. Fíjate muy bien. Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo y que hoy tú hables en lenguas. ¿Cuántos de ustedes no hablen en lenguas? Levanta tu mano, no, no tiene nada más. Levanta tus manos. Sí. Si tú no hablas en lenguas, hoy tú puedes hablar en lenguas. Hoy. ¿Por qué? Porque yo digo, no, porque es algo que el Señor te quiere regalar, porque es una herramienta para tu vida. Ahorita lo vamos a ver, porque es algo necesario en estos tiempos. Romanos 8, empezamos a leer en el verso 26, dice, que a veces sabremos cómo pedir, dice, a veces no sabemos cómo pedir, dice, pero el Espíritu intercede por nosotros. Con gemidos indecibles Dice, cuando tú eres débil ¿Cuántos son débiles a veces? A ver, la verdad Y yo y A veces yo digo yo, yo me siento mucho, pero no ¿cuál me siento nada Yo soy tan débil En tantas veces En mi mente vienen tantas cosas que Híjole, no puedo Híjole, qué difícil Y el Señor dice, intercede con gemidos indecibles el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad con gemidos indecibles yo no me voy a meter en broncas de doctrinas la iglesia de Corintios recibió instrucciones muy precisas acerca de las lenguas nada más voy a comentar brevemente algo la iglesia de Corintios era una iglesia de, en donde había mucho desorden, ¿sí? en donde hablaban en lenguas y todos querían, de repente estaban todos reunidos y de repente se levantaron ¡Oh, rebañate, rebañate, rebañate, otro, y luego se levanta otro. Oh, Entonces hubo que hablar. Pablo, decir, ¿sabes qué? Dios es un Dios de orden. Y si van a profetizar que sea dos o tres, y cada quien espere su turno, y entiendan algo, el que habla en lenguas, escucha esto, el que habla en lenguas esto 1 Corintios 14 dice a sí mismo se edifica ¿qué hace el que habla en lenguas? se edifica a sí mismo el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, y Pablo decía ¿sabes qué? el hablar en lenguas en, en, en, aquí en la, en la congregación, en la iglesia ¿Qué, ¿Qué pasaría si yo estaría ahorita? Era tan ¿O que este japonés. Sí. Y, y no entenderían nada, ¿verdad? Era lo que se estaba refiriendo Pablo. No hay ninguna edificación. Si yo nada más les hablo en lenguas. Pero si yo les hablo en español, medio cortado, medio brutote, pero español. Ustedes son edificados Y Pablo decía Yo quiero Que todos Hablen en lenguas Y más Que profeticen Porque mejor es profetizar Que hablar en lenguas, pero decía Pablo ahí mismo en 1 Corintios 14 Yo hablo en lenguas Más que todos ¿Por qué? Porque es importante Porque el, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Yo recuerdo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo fui corriendo al carro de la persona que me había dicho que pasara y le dije, oye, pero soy yo el que está hablando. Y me dijo, pues sí, tú eres el que hablas. Yo pensé que, bueno, va a venir algo y, y, y, y va a hablar por mí. No, no, no, no. ¿Quién es el que habla en lenguas? Uno. ¿Sí? Dice que vendrá el Espíritu Santo sobre ti y hablarás qué? Nuevas lenguas. ¿sí? ¿Puedes hablar una lengua en la cual empiezas a hablar las maravillas de Dios? Y estás, Señor, ayúdame con estas finanzas tan difíciles, Dios. Híjole. Señor, cómo le hago. Yo no, ya intenté aquí, ya intenté acá y no me alcanza. Señor, cómo le hago. Señor, tu palabra dice, Señor, que, que, que, que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza, Señor, y que tú vas a suplir todas nuestras necesidades. De acuerdo, a tu riqueza es en gloria. Amén. Y te quedas ahí y tú puedes seguir orando exactamente lo preciso, lo que tú necesitas, si empiezas a fluir en el Espíritu. Después de, Señor y tú suples todas nuestras necesidades, de acuerdo a tus riquezas en gloria, tierra baja, niririria y luego vas en el carro manejando, ¿sí? y en lugar de este, sí, vas orando en lenguas, y el Señor te va levantando y tú vas edificándote a ti mismo escúchame es importante hablar en lenguas si tú no hablas en lenguas te vas a ir al infierno para nada porque las puertas del cielo son abiertas por lo que Jesús hizo pero Jesús nos dijo no los voy a dejar solos les voy a enviar el consolador y ese consolador es poder ¿sí? el Espíritu Santo de Dios es bien real y cuando nosotros queremos que nos bautice nos bautiza con poder con fuego, con aceite y las lenguas es un regalo el bautismo del Espíritu Santo no son las lenguas por eso yo les decía, algunos de ustedes le han pedido al Señor que los bautice con el Espíritu Santo, y el Señor ya los bautizó pero no han abierto un regalo que viene ahí que son las lenguas son las lenguas fíjate en el capítulo 2 en el verso 7 de Hechos dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, son no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo puedes oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? dice, y estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? mas otros decían están llenos de monstruos, están borrachos ¿Mm? están borrachos. La Biblia dice, "No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo." Uy, qué comparaciones son esas. ¿No? "No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución." Dice, "Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo." ¿Sabes por qué? Porque cuando viene el toque de Dios, nos derriba, nos marea la gloria de Dios. Wow, a veces es tan pesado que oh, oh, wow, es riquísimo. Hace como ya no me acuerdo, como 15 años, 12 años, vino el Espíritu Santo de una manera increíble sobre mi vida. Y me pasé tres semanas, tres semanas, así. Y tú puedes decir, qué horrible. Yo te puedo decir que el Señor transformó mi vida. Y fue un toque precioso. Estábamos en un lugar y decíamos, Señor, llena cada persona y ¡pah! se empezaban a caer las gentes, se empezaban a reír, salían borrachos, no podían ni caminar. Y sabes que cuando hablaban decían, Señor, eres precioso. Matrimonios destruidos, broncas de 10, 15 años arregladas en un instante por el toque del Espíritu Santo, vicios, enfermedades. El Señor se mueve de una manera poderosa y el Señor quiere que tú y yo de verdad podamos disfrutar. Te voy a leer algunos versículos que son importantes. ¿Cuántos de ustedes creen en el Señor? ¿De verdad? ¿Cuántos creen en el Señor? Levanta tu mano. Yo creo en Jesús. ¿sí? Tú crees en el Señor, de verdad Te voy a leer Marcos Marcos 16 En el verso 17 Dice, y estas señales Seguirán a los que creen ¿Cuántos creen? ¿Qué señales se tienen que seguir? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas ¿Es de Dios? ¿Ah? Dice Tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y qué? Sanarán. Es para ti, es para mí. ¿Sí? Mira, yo estoy orando. Señor, yo, yo no quiero hablar por una plática bonita, yo quiero traer una bendición. César me dijo que se si compartía hace como Que tres semanas o más Y Y yo estoy orando Señor Un regalo Un regalo Una bendición para la gente No hay mejor regalo Que tú puedas recibir Esta Navidad Que tú empieces a hablar En un idioma que viene del cielo 1 Corintios 13 Habla acerca del hablar en lenguas y no tener amor De nada sirve Pero no es por ahí ¿Sí? No es por ahí. Primera de Corintios 14. Ya estamos por terminar. 14, 4 dice el que habla en lengua extraña a, a sí mismo se edifica. ¿sí? En el 14.5 Dice Así que quisiera que todos vosotros Hablaseis en lenguas Pero más que profetizaseis, Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas ¿sí? Dice A no ser que las interprete Para que la iglesia reciba edificación Yo puedo hablar en lenguas Y pedir interpretación Cuando nosotros estamos en alabanza y adoración y somos unánimes juntos y todos podríamos empezar a orar y a cantar en lenguas un canto celestial wow la manifestación el toque la presencia de Dios es preciosa es importante Pablo decía ahí mismo 1 Corintios 14 Ahora bien Oraré con el entendimiento Pero oraré con el Espíritu Estaba hablando de hablar en lenguas Cantaré con el entendimiento Pero cantaré con el Espíritu ¿Cuántos fueron a México? ¿Sí? ¿Se acuerdan que estábamos ahí y Fernando dijo pónganse a cantar en lenguas Porque hay una libertad especial Una libertad especial Un día estábamos orando por un endemoniado Una bruja ¿sí? Y estábamos orando en el nombre de Jesús Y toda la palabra y leyendo la palabra Y Y Y, y, y esa persona Igual confesaba la palabra sí en el nombre de Jesús y, y, y luego empezamos a cantar Y empezamos a adorar a Dios Y ella se unió a nuestras alabanzas Y luego empezamos a orar en lenguas Y salió el Espíritu No era un Espíritu, era una legión Salieron Hay algo especial Hay un poder especial en el hablar en lengua Un día estaba hablando con un Un, un chavo ¿sí? Llegó todo rasguñado De la cara Y le dije ¿Qué te pasó? Dice, no, llama si amanecí digo pues ¿Qué hiciste? Dice, no, pues la verdad Dice, ahí enfrente de mi casa hay una, una casa abandonada y, y nos metimos unos amigos y yo Y, y disquisimos una misa negra Y así despertó, todo arañado Yo le dije, hoy vas a ser libre En el nombre de Jesús Porque estas señales seguirán a los que creen Y empecé a enseñarle la palabra Y él me decía, sí, sí Y confiesas que Jesucristo vino en carne, porque así dice Que los demonios no pueden confesar, y él confesaba Y empecé a orar por él Le puse manos y empecé, y nada pasaba Y empecé a orar en lenguas Mira, los ojos Se le pusieron rojos, se le salían y Dije, ah, ahí estás En el nombre de Jesús Te vas Tú y yo podemos Seguir bien tranquilos, con las mismas broncas con los mismos problemas pasando la semana igual, hablando lo mismo que hablamos, si se nos viene un problema, nos enojamos y si viene una situación ¡bí, bí, bí! decimos lo que no deberíamos de decir o podemos empezar a orar de una manera diferente a adorar de una manera diferente a abrir un regalo que viene de parte del Señor Hechos Rápidamente por favor Hechos 8 En el verso 14 dice Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Se enviaron allí a, a Pedro y a Juan Los cuales habiendo venido Oraron por ellos para que recibiesen El Espíritu Santo ¿Ya habían recibido qué? La Palabra de Dios. Ya conocían a Cristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En el 10, Hechos 10, en el verso 45, dice, Y los fieles de la circuncisión, Que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían que el don del Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles? Dice, porque los oían, ¿qué? Que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En el capítulo 19 de Hechos, en el verso 1, dice... Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos les dijo ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ya creían en Cristo Eran cristianos, eran salvos, se iban a ir al cielo dice Y ellos le dijeron Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo Entonces les dijo ¿En qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron en el bautismo de Juan, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y qué? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Yo creo que el Señor quiere hoy tocar tu vida de una manera diferente. ¿Cuántos de ustedes le han pedido al Padre el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos no? ¿Cuántos qui quisieran pedirle al Padre el bautismo del Espíritu Santo hoy? ¿Sí? Fíjate muy bien, ¿cuántos quisieran hoy? Abrir ese regalo, levanta tu mano, ve las lenguas. Sí. Fíjate, te voy a decir algo: hablar en lenguas. ¿Quién es el que habla? Nosotros, ¿verdad? Todas las cosas, Romanos 1, 16, en el Señor dice que son por fe y para fe. El hablar en lenguas se hace por fe, sí, por fe. Hágame un favor. Todos ustedes traten de decirme algo sin mover su lengua, ¿Eh? no se puede, verdad? Si vas a hablar en lenguas, ¿qué tienes que hacer? Mover tu lengua, el sonido es aire. ¿Mm? Al final de cuentas, el sonido es aire que, que nosotros tenemos un aparato de sonido increíble. Espectacular y, y al final de cuentas por eso podemos hablar y hacer tantos sonidos y, y, y cantar y gritar y tantas cosas. Todos pongan su mano aquí y hablen sin echar aire. No se puede. El Espíritu Santo no va a venir y agarrar tu lengua. Y decir... todos estamos aprendiendo yo estoy aprendiendo de parte del Señor yo quiero más yo quiero ser investido de ese poder y yo quiero lo que el Señor quiere y el Señor quiere que tú hoy empieces a hablar en una lengua que vas a glorificar al Señor Lucas no lo buscas Lucas 11, 13 dice Si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿sí? Si el Señor te Si tu hijo te pide una manzana No le das una piedra ¿Sí? Si te pide un vaso de leche No le das una serpiente Dice qué tanto más Vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan Mira Si tú le pides Espíritu Santo al Señor Sabes qué te va, a dar? Espíritu Santo. Si tú no le pides nada, no vas a recibir nada. Si tú le dices al Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, Señor, viene Jesús te bautiza con su Espíritu Santo y tú nada más te quedas así. Dice, y las lenguas, empiezan a hablar. Yo tengo un amigo que dice que cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, le dijeron, empieza a hablar y que empezó. Abba, Abba, Abba. Dice, oye, pues yo pedí espíritu y me dieron puras abbas. Ja. Abba significa papito. Oh, rebosar Abba. Dios quiere hacer algo precioso y espectacular hoy aquí. Cuando vino. El Espíritu Santo en el día de Pentecostés Sobre los 120 Fueron repartidas lenguas de fuego Y empezaron a hablar las maravillas de Dios En una manera increíble Y la gente les veía y decía Estos están borrachos ¿Sabes qué pasó después de ese toque? Se paró Pedro Y le dijo Se paró porque estaba tirado ¿Sí? Y dice que se paró juntamente con todos los demás Porque todos estaban en el suelo Dice, ¿por qué se cae la gente? Pues porque se tropieza Se cae la gente porque el toque poderoso de Dios No lo resistimos Porque Dios quiere tirar nuestro orgullo Porque somos bien orgullosos Y no nos gusta que nadie Nadie nos enseñe Ni nadie venga a decirnos nada Porque nos creemos tanto Y el Espíritu Santo de Dios quiere decirte Que no está aquí para humillarte ni para hacerte ningún mal Sino para bendecirte, para consolarte Para ayudarte en esa bronca tan grande que tienes Hay gente aquí que tiene situaciones dificilísimas en su vida Y el Espíritu Santo quiere llevarte Te quiere dar la herramienta Para que salgas Porque nuestra debilidad muchas veces No sabemos cómo pedir Y Él va a interceder por nosotros Con gemidos indecibles Él está aquí ¿Lo puedes sentir? Él está aquí Él está aquí Yo te voy a pedir que te pongas de pie por favor Para yo empezar primero necesito pedirle, al Señor el bautismo del Espíritu Santo decirle que venga sobre mí y ya que le he pedido yo voy a empezar a hablar en una nueva lengua y cuando el diablo venga inmediatamente a decirte eres tú Claro que Y cuando te diga lo estás inventando No lo estás inventando porque antes no lo podías hacer Y el Espíritu te va a dar una lengua sí Y a lo mejor vas a empezar a decir Una sola palabra pero créeme Que las maravillas de Dios y lo que necesitas Realmente en este día Lo vas a recibir Así es que yo te voy a pedir de favor Que levantes tus manos Al cielo Que no dejes que nada te distraiga nada, mira el Espíritu Santo no es una paloma, pero es como una paloma y, y esa se, se se va rápido, no te distraigas olvídate de cualquier cosa ahorita es tan importante que tú recibas lo que Dios te quiere dar este regalo precioso y dile Padre repite por favor, Padre Padre en el nombre de Jesús Bautízame con tu Espíritu Santo, ahora respira profundo por favor y recíbelo, recíbelo, recíbelo y empieza a abrir tu boca en alabanza, en adoración y que empiece a fluir de tu interior, Un río de agua viva empieza a hablar en una nueva lengua. Acuérdate que tienes que mover tu lengua, soltar aire. Empieza a hablar, empieza a hablarlo, empieza a hablarlo. Esa lengua está fluyendo, es un lenguaje celestial oh Oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dice la palabra que que también imponían manos sobre de ellos y recibían el Espíritu Santo y empezaban a hablar en una nueva lengua si tú no estás hablando en una nueva lengua ven aquí al frente queremos orar por ti queremos imponer manos y que tú puedas fluir oh si tú quieres fluir en una nueva lengua y no lo estás haciendo, pasa aquí al frente. Empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar. sigue so, mm -hmm. sigue oh. <laughs>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 interpretación ¿qué, ¿qué significa? pero también es por fe la interpretación entonces tienes que tener fe y saber que estás hablando las maravillas pero la, la, la mayoría de las veces que yo hablo en lengua no le pido interpretación al Señor ¿por qué? porque tengo una, una ¿cómo se llama esta? una mente tan complicada yo sé que estoy hablando las maravillas del Señor si tú no hablaste en lenguas hoy vas a hablar en lenguas hoy porque el regalo ahí está ábrelo empieza a hablar tú puedes seguir hablando en lenguas ¿Mm? eso no es algo que el hombre inventó es poder de Dios es la palabra de Dios ¿sabes qué? es algo útil es una herramienta útil levanta tus manos hacia cielo. y empecé a hablar en esa nueva lengua que el Señor te ha dado. Siento decirles también que Jesús vino, tomó algo complicadísimo y lo hizo fácil. Nosotros tomamos lo fácil a veces y lo hacemos complicado. El Espíritu Santo, Él sopla, se mueve, causa ardor en nuestro ser, nuestro espíritu. Él causa pasión por Jesús, se emociona, el fuego, el aceite, la fuerza representan el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el regalo que hablaba hoy Guillermo los frutos del Espíritu en Gálatas 5.22 dice más el fruto del Espíritu es caridad amor es gozo, paz tolerancia benignidad, bondad fe mansedumbre, templanza. contra tales cosas no hay ley El Espíritu Santo está repartiendo ese regalo hoy, sus frutos del Espíritu Santo. No tomemos lo sencillo y lo hagamos complicado. Vamos tomando eso que hizo Jesús. Gracias por haber escuchado este mensaje de AIDI, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Por favor...